Quiero mi bocadillo, quiero mi bocadillo. Bienvenidos a Tardes de Bocata. Vamos a empezar con un tema muy especial, que es el Street Fighter. Vamos a hablar del videojuego y de la peli. Para comentarla tenemos aquí a Chus. Hola, buenas noches. Desde uno de los peores garitos de Shadaloo. También tenemos a David. Hola, David. Sí, sí, sí. Hola, hola. No, que, que, como es que sí, pensaba... Hoy, es, hoy David es la coleta de Vega, por ejemplo. Iba a decir que hoy sí que es el crossover con Caucasic. ...hemos venido para invadiros... ...para invadirnos como Bison en esa gran película... ...que hemos visto los tres, ¿no? Bueno, ¿Sí? yo la he sufrido más que otra cosa... <risa> ...y que me Estamos temo empezando... que la habremos visto... ...me temo que la habremos visto más de una vez... ...estamos empezando a coger una mala costumbre... ...de ver películas mierder... ...creo que tendríamos ya que tocar alguna peli buena... ...por, por lo menos por mi salud mental... ...eso cuando nos toque elegir ya una peli... ...seguro que nos sale algo más decente... ...que estas películas... ...y dentro de un rato entrará... ...Evil Lord para hablarnos también un poco... ...pero nos ha avisado de que llega un poco tarde... ...que luego más tarde... ...Evil Lord echará, echará moneda... ...y New Challenger... ...ahora después vendrá y nos dará un repaso jugando... ...exacto, vendrá y nos dirá... Eh, ...si quieres te lo paso... ...la moneda de cinco duros... ...¿os acordáis de la moneda de cinco duros? ...por supuesto de la grande y la que tenía el agujero también... ...la del agujero también... Vamos a empezar a hablar del videojuego Street Fighter 2 de Super Nintendo. Muy bien. Empezamos a hablar de Street Fighter, sobre todo del de Super Nintendo y también del arcade, que supongo que nos dará así bastante juego. El yo creo que de toda la saga es la versión más conocida, ¿no? ¿Street Fighter 2 para sí. el arcade? Yo diría que sí. Que luego vendrá el experto en videojuegos retro, pero yo creo, que, yo creo que la más extendida ha sido esa. La más extendida yo creo que sería el Street Fighter 2 Turbo. Pero bueno, ya bueno, sí. entrar en disquisiciones. ¡Aquí challenger! Hola, hola ¿Estás ya grabando o qué? Llega justo a tiempo, Milord Sí, pero, pero, pero, una cosa, si, si quieres <coughs> Podemos volver a empezar, porque para lo que hemos hecho, que es nada que es que justo hola. te estábamos empezando a poner verde Sí, nada, no, tío, es que sabes lo que pasa, cada vez que me meto en el, en el Discord eh, verifica contraseña, eh sí. Elige un barco, elige un escaparate que... <risa> Tú sabes que cada coche que eliges luego lanzan un torpedo y lo hunden, ¿no? Yo no lo sé, tío. Tiene que un el Discord y todo. todo. <risa> Hombre, el, el, elegir un coche en el programa de Street Fighter 2 eso es una mala idea. Por lo menos vigilando aparcas ¿Cómo va la cosa? Estábamos diciendo cuál era el más famoso. ¿El 2? ¿El 2 Turbo? ¿Cuál crees tú? El más famoso de Arcade. Yo creo que el 2, ¿no? El 2 normal, ¿no? Yo creo que sí también. Bueno, a lo mejor en el bar donde yo fui a, como había el 2 Turbo, pues, pues ¿sabes? Como que, ¡ah, el 2 Turbo es el más famoso! Bueno, a mí Exacto. A la... De variante hay lo que escrito, la verdad. Hay un montón de variantes. El, el de Super Nintendo era la, chans, la Championship Edition, ¿no? La que ya incluía a los malos. El primero que salió en Super Nintendo solo tenía los ocho luchadores. Sí, el arcade, el arcade tal cual. Sí, sí. sale <risa> pues salió el Champion Edition y el Hyper Fighting Edition en, en Mega Drive. Que eso sí trae a los 12 luchadores. Vamos a empezar a hablar un poco de los personajes. ¿Cuál es el preferido que más usabais? Buah. Yo tengo dos, yo estoy con el corazón partido. Mi preferido siempre ha sido, siempre ha sido Ryu, porque yo creo que era de los primeros que salían cuando te lo cogías. Pero cuando me tocaba jugar a mí, echar la monedica, con quien más me cundía era con Blanca. Mira que era feo el cabrón, eh. Y tiene poco movimiento, porque es que se mueve menos que una puerta. Pero <risa> siempre, yo siempre me cogía blanca. Pero tú te cogías blanca por el truquillo de palanca abajo y botón rápido para hacerlo de la letra, ¿no? Exacto. Exacto. Eh. Lo de esa carga adelante Era el ataque más fácil, más fácil que había Exacto claro, o sea, blanca, blanca es eh, lo que Eddie al Tekken, sabes, en plan de ese te lo cogías Porque sabes que con ese había más posibilidades de ganar Claro, pero porque cuando yo empezaba a jugar Que yo era un manta, además jugaba en unos Recreativos, que era lo típico eh, Gente haciendo cola, mirándote, gente que te quería Retar, yo decía, pues, para no Liarme, cojo blanca, botoncito Todo el rato, eh, me pasaba Bastantes bastante fases, eh, con eso sí, Claro. Pero la gente te miraba mal Era, era un poco capullo, claro, para los demás. Luego sí, luego ya fui mejorando, pero al principio. Yo, si tuviera que elegir uno, a mí el que siempre me gusta, el que mejor siempre es, sí, a Gael Sí, yo, yo también estaba. La verdad con, que sí. El, yo, yo también casi siempre me pillaba a Gail. Y si no a Gael alguna vez uh, Onda, pero Gael sobre todo. Mm. O sea, era que más uh, por la mano yo, eh, tenía. Sí. De hecho, es el personaje más equilibrado que hay, de, de todo. A Chun-Li, si sabes moverla, te, te, también es bastante versátil, ¿eh? Sí. Es muy rápida en el movimiento, sí. aunque la hostia no la pega tan fuerte, pero es muy rápida. Sí, muy, muy rápida, sí. Y creo que es la única que tiene el doble salto, ¿no? De todo, creo que es la única que tiene el doble salto. O sea, que, que te apoya al final de la pantalla y salta un poquito más. En la de Super Nintendo yo creo que no se podía, ¿eh? No. Yo es que juega la versión arcade, la verdad. Esto a, mí me, a mí me suena que, que Vega, Be, Vega sí que también Ah, Vega también, sí es verdad, sí es verdad, sí, verdad, Vega también. Pollaba y hacía una. Sí, pero Vega en el de Super Nintendo no podías jugar, eso tenía que ser en el arcade. Es que había, había un plantel que solo te lo podías coger si habías pasado en modo historia. Que eran Vega, Sagat, incluso Mr. Bison, yo creo. Y para Robin. Era muy chulo en su escenario, era la, la redecía metálica que había al fondo, pero solo si jugabas en su escenario. Sí, y, sí. y creo que solo Vega se podía enganchar, subirse hasta arriba y sí, tirarse sí. encima Era Glateaba. el único personaje que lo podía hacer Y claro, claro que eso si, si lo controlabas muy bien Pues coño, yo nunca he era... cómo hacerlo Es un punto, un punto muy interesante que tenía Street Fighter II Era que el escenario era interactivo, en cierto modo La verdad que eso era una cosa bastante novedosa Sí, que se, se podían romper los barriles del fondo sí, sí. Mm. Menos el público Que el público siempre hacía el mismo gesto Pasara lo que pasara mm. Ya podía arder el escenario la gente siempre Cada, cada extra tenía asignado su movimiento sí. Pero sí de, de bueno, hecho, A mí me tenía muy flipado El, el, el, el chino de, de la pantalla de Chun-Li Que lleva con la bicicleta Porque dices, ¿cuántas veces puedes pasar por ahí? O sea, Estás viendo a dos, a dos personas que se están dando de hostias Has pasado tres veces y no has hecho nada Porque tú ¿Qué? no lo ves, pero la lucha la están haciendo en una rotonda. Entonces te A base de haber posado puedo... todo y tal, me di cuenta. Ya me puedo morir tranquilo, macho. Sí, sí, es que es una rotonda. Pues lo que quería decir que es que en un principio, lo, lo que se tenía pensado en Street Fighter es que los escenarios fueran interactivos, pero que perjudicaran a los, a los personajes. A lo mejor de un, de un sitio saliera un bicho y te hiciera algo, o te, un barris te cayera y te hiciera daño... Eso es lo que en un principio estaba pensado, que los que escenarios tuvieran ítems y cosas perjudiciales para la... Había sí. juegos que se ha hecho eso, ¿verdad? Combat, ¿no? Los Injustice también en... si no recuerdo mal, no sé si en algún Soul Calibur... Eh, o incluso en los en la saga Budokai o el Tenkachi de, ya, de Dragon Ball también habían cosas que, que se rompían y podías eh, interactuar con ellos. En las sagas de life sobre todo. En la saga de Doralive ahí también hay bastante. Sí, sí, es un, bastante buen, de... es un buen ejemplo sí. porque, por ejemplo, había vallas electrificadas que te quitaban vida y todo eso. Es un buen ejemplo, sí. Y puede ser que hubiera también algún ítem, me suena. De vez en cuando algún botiquín o algo. O mejor lo no, mejor no, me, no, no, estoy, no, me no, estoy confundiendo no. de saga, pero. No, no. A, a, a mí no me suena ningún. ningún juego de, de lucha en el que tenga si recuperar vida. Es Uy, como muy tramposo. A mí, eso a mí, a mí sí me suena, tío. Me suena de haber jugado ¿Sí? A uno sí. No sé si sería un A lo mejor le estoy dando la idea a alguien. No, no, no sí si me suena a Que en algunos sí sueltan ¿no? IT. No sé si sería un guilty gear o algo de eso, que sí, ahí. Yo estoy nah. seguro que en alguno. En, en algún juego que he jugado de, de una adaptación de anime. De la Game Boy sí que lo había, pero ya en estos así, en estas sagas tan conocidas, creo que a lo mejor me he confundido. Pero bueno, sí, sí. que estaría guapo. Vamos a contar algunas anécdotillas de los arcades. Vamos a empezar por David. David, cuéntanos alguna anécdota. Eh, bueno, a ver, eh... Bueno, mi, mi recuerdo así con el Street Fighter y el, y el Arcade, a ver, claro, o sea, por época, pues sí que sí recuerdo haberlo jugado. Sobre todo recuerdo dos sitios en los que lo jugaba. Y es posible que fuera de las primeras recreativas a las que, a las que jugaba. Sobre todo ahí en en León, cuando iba a veranear, a mi pueblo ahí de, de León. pues lo típico que a lo mejor eh, acompañamos ahí al abuelo a echar el cafelito y alfarias después de, de comer y tal, y había pues esto, o sea, recuerdo un bar en el que había una máquina recreativa con un Street Fighter y luego ya con mi primo nos íbamos al salón recreativo del, del pueblo también en el que había, ese era salón recreativo 100% de esos de peli que estaba como una especie de, como de, de centro comercial, pero no era un centro comercial porque era un pueblo, o sea, una especie como de galerías y tal Sí, una, y una galería, era, ¿no? Exacto, y estaba en la parte de abajo y con unas. con. Y en las ventanas había como rejas, y entrabas y era un sitio oscuro, lúgubre, lleno de humo y tal, y la máquina de Street Fighter era también de las primeras que, que había. Evidentemente siempre había cola y toda esa pesca. Y. Eh, recuerdo, pues bueno, pues eso, eh, como que dependiendo a cuál recreativo iba, me pillaba unos personajes o me pillaba otros, porque era eso de que en uno eh, podía escoger los malos. Eh, no sé, eh, me parece que en, la, en el que era el recreativo más oscuro y chungo tenían la Championship Edition, y en el bar de Farias había la versión normal. Y entonces, pues ahí pillaba más los buenos y en el otro pillaba más los malos. No hay muchas más anécdotas, aparte de que me toñaba con, con mi primo ahí para, para jugar y tal, pero eso de, de venir y que alguien... A ver, seguramente sí, a lo mejor, eh, pues... En la época llegaría algún crío, también echaría moneda y me pegarían alguna paliza en plan de ¡Ah, hostia, ataque! ¡Joder, qué malo soy! Pero no recuerdo mucho más allá de eso, aparte pues bueno, de descubrir a Gael y cuando empieces a usarlo y tal, pues fundir vela con Gael y triunfar mucho. Vaya. ¿Y tú, Evil, tienes alguna anécdota? Pues, una anécdota? Pues mira, a mí Street Fighter siempre ha sido una, algo que no se me ha dado muy bien, la verdad. Los juegos de lucha en general no se me dan muy allá. Pero en Mega Drive sí le metí muy mucha caña y tal. Y aunque quizás el Street Fighter Alpha, como antes comenté, le metí caña. Pero en Recreativo, pues la anécdota es que mi. uno de mis amigos era el mejor jugador del pueblo. Era el mejor. Era, era un máquina. Y cada vez que jugaba él, se aglutinaba a la gente. O sea, como. como en los mangas estos que te estamos viendo hace poco de. De Yo, <ríe> y todo el mundo viendo cómo se pasaba la máquina del tío con, con cualquier luchador, con una moneda, tío. Era, era un figura un saludo a Juan de Dios. Y era una máquina. Y de hecho, cuando jugaba a alguien, siempre lo llamaba. ay tío, ven para acá a el truco este que tú sabes que tal que cuadrar! Era... Pásame esta, ¿no? Pásame esta. Sí. Es que es, es tío, una son... ley... y Street Street, un... me, Recuerdo que eran, estamos hablando ya de finales de los 90, que había, estaba el Tekken y tal... Y siempre hay un Street Fighter y siempre juega a la gente. Es ¿eh? un juego que, que, siempre, que siempre rascaba monedas, tío. Hombre, Street Fighter siempre, siempre ha sido, barba, sido el rey de las recreativas. Ah, a la de recreativa ya... y siempre viene y siempre te la nuevamente Street Fighter. Sí, tío. Ya quedaba vieja la máquina ahí y nos coño, este es más viejo que Matosalén, pero, pero la echaba, tío. La gente la echaba. La verdad que siempre es eh, eterno, la verdad. Sí. Para un ratico siempre da. sí. Además que esa ley natural de que en torno a una máquina recreativa siempre aparece esa especie dominante que es, puede ser tu primo o el amigo de tu primo, que es un máquina que dices, tío, te has pasado 50 pantallas con solo una moneda y no te han matado ni una vez. Y siempre hay alguno viciado que, no, a lo mejor es que es eso, que duerme ahí al lado de la máquina y, y no hace otra cosa en su vida, pero que, que son unos máquinas y que los ves y, y son admirables. no yo te... bueno yo, yo más que más que eso o sea, yo no creo que sean unos máquinas a ver que sí que son máquinas pero yo por ejemplo yo hacía era que a ti te daban 100 pesetas y para ir a, la, a las máquinas y tal y entonces sabías que te daba para cuatro partidas y tenías que elegir sí. muy bien entonces normalmente sabía tenías una o dos máquinas fijas que dices a esa siempre le voy a echar moneda y ¿Seguro? luego pues ibas probando ibas probando ¿no? en plan de bueno pues a ver qué va a estar más vacía entonces claro eh, yo por ejemplo recuerdo que a mí se me daba muy bien el Metal Metralslug Y porque era de oh, esas monedas bueno. que siempre que ibas y echabas moneda en el Metal Slug. Sí. Entonces, claro, si siempre que ibas y echabas moneda al, al Street Fighter, pues joder, coño. O sea, al final, al final acabas llegando no, a ser bueno. Sí. Claro, claro, pero es eso: que hay gente que le tiene vicio y que, y, que lo es, y que al final lo hace muy bien. Sí, pero. Sí, sí. También, por ejemplo, hay máquinas. Yo, por ejemplo, era muy malo con los juegos de lucha. Pero yo sabía que si le echaba moneda al Tekken 3 o al Tekken 2 lo que hubiera, iba a llegar más lejos. Porque era un juego como que estaba mejor. Equilibrado, te, te daba más margen de llegar un poquito más lejos el Street Fighter, te... a partir de según qué fase jodido, Exacto, a partir de la tercera o cuarta fase Si hacías el modo este de, del mapa eh, A lo mejor te pegaban dos hostias Y te, y te hundían en, al personaje, ¿sabes? Y te sale el continuo y te dicen Mierda, me he quedado sin monedas y, y sí, tardaba un montón, ¿eh? Para mí era una máquina chunga Para mí yo, esa y los King of Fighters Para mí estaba uf. prohibido El, el Kino sí. Fighter eh, ahí sí que eso sí que era eso, sí, eso era, era complicado. Muy, pero, era muy jolido, ¿sí? pero también lo que, lo que has dicho antes que sabías que si ibas al Tekken podías aguantar un poco más y tal. Pero es también eh, por el gameplay, por así decirlo. Porque el Tekken, por ejemplo, se basa mucho en combos de apretar muchos botones. Eh, y, en cambio, uh, Street Fighter es más de jugar con la cruceta, ¿sabes? En plan de hacer medias lunas, hacer sí. ese tipo de movimientos y tal. Y, en cambio, el, el Tekken es más combinación de botones de puño alto, puño abajo, puño tal, no sé qué, ¿sabes? O sea, y eso, claro, depende de cómo se eh, tiene la y también sobre todo, la máquina. porque ahí otro componente es la máquina en sí, o sea, la, el cabinet, pues, claro, eh, si la si esa palanca no iba del todo fina, eh, eh, veías que el Hadouken no te salía ni para atrás y dices, pues estoy vendido. Sí, pero... Tú, Me acabas de recordar a una anécdota que yo creo he contado, iba a contar otra, pero bueno, ¿cuántas, si hay cuantas, cuantísimas anécdotas no tenemos no, alrededor de estas cosas. Eh, tenía en, el, en los recreativos del pueblo de mis padres, yo también cuando iba a veranear a la mancha, me pasaba un poco lo que David abrieron una, una sala de recreativos, pusieron ahí, yo, yo qué sé, 12 o 14 máquinas, el juego este del disco y poco más, y una tienda de chuches. Íbamos y le, le tenían tantísimo vicio a la máquina del Street Fighter Que le jodieron la palanca y lo, si la dejabas quieta, el personaje se te iba hacia la izquierda, se ponía a andar Uf. contra la pantalla. Y claro, eh, eh, cuando alguien perdía o a alguien le pasaba algo, le echaba la culpa a eso. No, es que la palanca no va, pero no, claro. no, perdona, cuando, pero la culpa siempre era de la palanca. Sí, eso eh, eh, eh, eh. Habrá sacado dinero, habrá sacado dinero esa, esa... increíble. O sea, escudarse del manquismo con el mando es un clásico. Es un clásico. vas a casa de un colega y le das el mando que sabes que no funciona del todo bien para poder fundirlo. ¡Dame el mando que no va! Si lo sé, me traigo el mío. <risa> ¿Y vosotros, qué ¿Vosotros controláis movimiento o os sois de darle a los botones? Hostia, eso también... Yo es que tengo un método de selección natural de movimientos. Yo primero empiezo a, a saco, a todo y cuando veo que algo me funciona, lo voy acumulando. Entonces digo, venga, vaya, tengo dos o tres, con esto hago esto, con esto hago lo otro, y poco a poco ir aprendiendo. Mm -hmm. Yo cuando veo la cosa jodida, hago, la, la, hago un batiburrillo de botones que me vuelvo loco, ¿sabes? Hombre, a claro. Veces, a veces funciona, a veces. Porque sí, sí lo no, que sí que... Lo que sí que soy muy manco es cuando me dicen Mira, eh, con este se hace patada Con este se hace no sé qué En ese momento empieza a sonar música en mi cabeza Digo, no me estoy enterando de nada Yo hoy cojo la palanca, cojo los tres botones Y ya iré aprendiendo por mi cuenta sí, sí. Hombre, el Hadouken, que es lo más sencillo Claro que metal. Bueno, habéis visto el bueno, meme ese, ¿no? De flecha, flecha, botón, patada Flecha, flecha, botón, no sé qué Puñetazo Flecha, que no sé qué, Hadouken Y salen 27.000 flechas, no sé cuántos mil botones Y se ve a Ryu, ah, sentado está tocando el piano sí, sí, sí. <ríe> No, pero lo, lo que lo que dice lo que dice Villor era un poco lo que yo comentaba antes, ¿no? Eh, en, por ejemplo, en un Street Fighter, el ponerte ahí a porrear botones, lo que con, con mi primo en los veranos denominamos como el niño a porrear botones, que no había cosa más humillante que te ganara un niño a porrear botones, era, oh, sí. ya te digo, depende de un juego, porque en un Street Fighter, a porrear los botones no sirve de mucho, no. porque ya te digo que en el Street Fighter es... Pues... y Es muy técnico, Street Fighter parece que no, pero es un juego bastante Pero técnico. es que los personajes sí. son muy tanques, no se mueven tan, fiel, tan bien como los otros No, y lo que te digo es que no es tanto los botones que aprietes, sino lo que hagas con la palanca eso es realmente lo que hace que, que hagas ataques especiales y estas cosas, en un Tekken sí, en un Tekken aporrear botones es, eh, es en plan, no sé qué hacer a topear muchos botones, porque ahí es y aprietas puñetazo y patada junto hace un barrido y tal, no sé qué, sí. en el Street Fighter eso no, el Street Fighter es si tú le das al botón de, de puñetazo vas a hacer un puñetazo y si aprietas el, con mucho era puñetazo y patada me parece que era que hacías los agarres y ya está, y poco más o sea, no, de hecho en el Street Fighter 2, el concepto combo todavía no, no existía, fue a priori cuando lo empezaron a masterizar la gente y luego empezó a saber jugar, y descubrieron que podías hacer combinaciones ¿no? de golpes, de, de encadenar un golpe con otro y tal, tal, tal, pero hasta entonces, o sea, si tú juegas Street Fighter 2 pelado, no hay contador de combo eh, Pero eso, lo del combo, efectivamente lo, lo salió en Street Fighter 2, mm. o sea, digamos que fue el que, que inventó eso, pero fue por accidente Evil, que me está robando las curiosidades, ¿eh? Vamos a pasar a contar algunas cosas de los personajes y después ya comentaremos este tema de las curiosidades. Que está inspirado en el manga Baka Ichidai, Que hicieron sí. la serie y en los 70 se hizo súper famosa. Y Riwes se parece un montón al, al protagonista de Talchan o algo así, ¿no? De Vaca y Chadai, que protagonista se llamaba Oyama. ¿Y esta, esto está confirmado o es, un... sí, sí, sí, sí, o es apócrifo? Sí. No, no, está confirmado. Ah, vale. El, cuando fueron, creo que los 25 años del, de Street Fighter. hicieron un reportaje súper grande y le preguntaron al creador y todo esto Entonces, porque esto no lo olvidemos, el, el, el primer Steve Fighter es de hace por lo menos ya 30 y pico por, ¿no? eso, sí. por eso se conoce todo, pues que Blanca iba a ser el la neve este, un africano de piel negra con el pelo rizado, ah. labios enormes y cadenas y, en pies y cuellos para simbolizar la esclavitud ¿Dónde que se sale en estos tiempos? Pero se descartó por racista. ¡No! Que podía, ¿no? podía ofender a los afroamericanos. Y se cambió a color verde y se hizo brasileño, que digo yo tampoco. Que en realidad lo que ofende ahora es que en un videojuego no pongas a un negro, por lo menos, o dos, sí. para, simbolizar la, para representar la diversidad racial. Bueno, racial, étnica. Pero, pero si te fijas... Nunca, no... nunca sabes cómo acertar. Aún se quedan las cadenas, eso la dejaron para simbolizar la esclavitud de, de Blanca también. Sí, sí, sí. Y otro que, que, no... tuvo, que tuvo un poco de, de esto de racismo fue Dalshim Porque en un principio hicieron un calco de Nam, el de Dragon Ball. ¿Sabéis, mm. quién, ¿sabéis quién es, no? Sí, el que él. Con el, sí, el turbante. Vale, sí. con, con el que lucha en el primer combate, en el primer sí, sí, sí, sí, torneo. Sí. Mm. Y como no lo vieron claro, intentaron hacer Ganesh, que es el, el dios este que tiene cabeza de, de elefante. Sí. Eh. Pero dijeron. No se hubiera ofendido a nadie. Nadie se hubiera ofendido con eso. Una ofensa. Y lo cambiaron. Entonces pillaron eh, la base de Gandhi para hacer a Dalshin. Así lo Coger flaco. a Gandhi como base de, de un personaje luchador es muy acertado. Sin ofender, sí, sí. por supuesto. Esto, es todo ficción Si es que la, la, la gente se la pilla con papel de fumar Ya, ya, pero Pero es como si, no sé eh, Ahí está, eh, la, ahí la, está la, la, la ironía la, ya, ya. Coge, coge a alguien que no dio una hostia en su vida Exacto O dicen, dicen Porque se ve que a su mujer la tenía frita eh. Bueno Dicen que. que bueno, ahora. En bueno, fin, sí, sí continuemos. ¿Qué? Que ya me iba a meter sí. en cosas antes de hablar de Gandhi. No, no, no, no continuemos con este infante. Sí, vale la pena no meterse en charadas de esos. Exacto, exacto. Pues Chun-Li es la que menos cambió al principio. Eh, desde un principio, pero solo te, eh, tenía al principio un uniforme de policía. Y ah, dijo, sí. Sí, y dijeron, uy, vamos a ponerle un traje un poco más sexy. Sí. bueno, de hecho claro. he Chuleo un agente de la Interpol, ¿no? Sí, correcto. Y, y eso, al final se quedó prácticamente igual. Y sí que le dieron el, el, el componente de su padre muerto, que en un principio sí que llevaba como una medallita con su cara. Pero eso lo quitaron después. Bueno, en un, en un no, no, no, principio. En un principio se llamaría Zinli. Zin o sea, sí, era... eso. Incluso, incluso el nombre cambió poco. Y hay que decir. que el padre de Chun Li sale en el primer Street Fighter, el padre de Chun Li sale en el primer Street Fighter y luego sale en otros Street Fighter más moderno, que sería Gen, un viejo así con el pelo blanco. Gen, ah, es el padre. No. Sí sí. Al final todo sale. Al final todo sale tío, al final todo, <risa> Me salen hijos por todo el sitio que, que, sí. que le conocía. Y Vega, el español, iba a ser un caballero con una armadura brillante y llevar una espada. Si veis, los de estos estaba chulo, era un personaje chulo. Sí, era, ser... era, era una especie de cruzado. Sí, así súper musculoso y grandote. Pero al final dijeron, va a ser que no. Vamos, vamos a poner a uno con una máscara y, y trenza. Y claro, que se sí, pone no. unas cuchillas rollo rollo Pero es que Freddy. Vega, Vega en un principio iba a ser inglés, iba a ser de Reino Unido. Mmm Entonces dijeron: Pues ponemos un español, ponemos algo de toros, claro. Claro, típico. Evolución de un cruzado a un ninja torero. Es que es un ninja torero. un ninja torero. ¿Cómo volaría que los toreros fueran ninjas de verdad? También, vaya. Hostia, las corridas serían más interesantes, la verdad. Yo me imaginaría tirándole ciruque a los toros, tío. Eso sería. Vamos. A ver, sería igual de triste, pero. Bueno, quizás más emocionante no sé más espectacular pero, pero sí, sí. todo esto eran eh, ahora me perdí un poco todo esto eran descartes del videojuego o era como estaba en el manga no no los conceptos que hicieron para hacer el juego ah y, vale vale cómo se quedó al sí. final los conceptos de los personajes sí. y... que ahora mismo ahora mismo podrían hacer una versión donde metieran todo eso hay ya no unos, el problema. algunos que los metieron después sí no en alguna especial sí. o algo sí El... Y tienes por ahí, el, la, bueno, no sé si es anécdota o no, pero eh, todo el follón entre Bison, Balrock y Vega, con los nombres. Sí, ahora después lo explicaré un poco. Vale, por, vale, vale. Es que es, porque, que es algo que nunca me acabo de quedar del todo claro. Porque en la versión japonesa el boxeador se llamaba Mike Bison, o sea, Bison. Pero claro, dijeron, nos va a demandar Tyson, seguro. Mike Tyson. Todo. No, no, no. Y le cambiaron el nombre y le pusieron el Barrog. Pero el Bison lo utilizaron para M-Bison. Sí, por claro. eso. ¿Y la M qué significa? Eh, Mister, Master. Ay, hostia, la verdad. Era... no me acuerdo, tío, pero sí, sí, sí, es verdad. Pues Mal. no se ha dicho nunca. La verdad es que desde el estudio no se ha dicho nunca. Pero hay, ¿Ah, no? hay dos... Hay gente que dicen que se llama Major Bison, que es el, como el... El mayor es de los militares, eso es un rango. Mayor Bison. El mayor, mayor Bison, y después otros dicen que es Mr. Bison. Pero nunca, el Capcom nunca ha dicho cuál es el verdadero. Vale. A mí me suena más a Mr. Bison. Sí. Ah, pues no, pero, pero yo pensé que, que, que era... Bueno, yo lo que había oído era por el estilo, pero que de Bison por Vega, ¿sabes? De que el boxeador, se iba a llamar Vega... No, no, él... El... Estaba en las es... Vegas o algo así... <risas> A lo mejor me, me equivoqué con los nombres, ¿eh? pero, pero Ese, de que un de No, no, que, que Mike Bison pasaron a M. Bison al siguiente uh -huh. luchador. Para que no, no vale, vale, vale. para que Mike Tyson ¿Eh? no les metiera ni una demanda. Que pareciera, ¿no? Claro, porque les, les podía meter una demanda, que flipas. Uh -huh. Y morderles la oreja. Y esta es la curiosidad que más me ha encantado, que es la de Zankiev. Zankiev al principio iba a llamarse Vodka Gobalski. Sí, sí, sí. No me jodas, sin, sí. no, no me jodas, sin ofender a nadie, vamos. Claro, pero no. era una referencia un poco, pero una referencia a un poco luch, a un luchador, a un boxeador creo que era, un boxeador ruso que se llamaba Vodka Drukensky llama? Madre mía. Que sale, te suena, te suena porque sale no, en el Punch Out de Nintendo. ¡Hostia! ¿Con ese mismo nombre? Sí, sí, sí Hostia Pues, pues, pues lo, lo buscaré luego en la Switch, a ver Joder. Y, y entonces se de, decidió cambiar el nombre Y decidieron Zangiev ¿Pero por qué? Ahora, los que tengáis internet delante Buscad Víctor Víctor Zangiev Pero en vez de una F al final, una V Víctor Zangiev Luchador soviético Y vais a ver. Hostia, pero si es el puto zangiv. Bueno, con cara, de, con cara de señor. Pues se inspiraron en él. El señor de pueblo ruso. Pero que va con los pelos al aire y todo. Víctor Yameritovich Zangief Pues ese tío luchaba en mogollón en Japón y cogieron más o menos su imagen para hacer al luchador. Anda, amigo. Muchos personajes de los del concepto. Muchos evolucionaron a lo que hoy conocemos, pero luego otros muchos se descartaron, la verdad. Sí, Tiene sí. cara de que le faltaba un poco un agua al, al señor este. Había, había muchos descartes también de. Que luego, estos descartes luego salieron en, en próximo Street Fighter. Sí, mu la, muchos sí que salieron sí, después. Mucho, sí, sí. Que en la peli de Ralph from Internet, no sé si la habéis visto. No, sí. aún no la he visto. ¿Qué? Bueno, o sea, no, es... no, voy a, no voy a destripar Eww. nada de la peli. ¿Y tú tienes hijos? Sí, pero son pequeños. <risa> Por eso. No voy a estripar nada de la peli, pero hay un momento en que dicen... Eh, yo creo que Sangif se depila, porque fíjate que solo tiene pelo en partes muy concretas del cuerpo. <risa> qué cabrón. Esa es en la 2, además. En la 2, en la 2. Sí, sí, internet. Rompe internet. La dos. Mm. ¿Y sabéis qué significan Kenny Ryu en japonés? Eh, Ryu es dragón, ¿me parece? Ryu es dragón. ¿Y quién es Puño? Puño, ¿no? sí, Puño y Dragón. Que Porque o sea, cuando, cuando eh. Shinchan se portaba mal, eh, la madre le pegaba un golpe y ponía. Eh, a veces salía subtitulado Genkotsu, que era golpe de puñetazo. Y el Gen venía de Ken, de Puño. Y hasta aquí eh, mi, mi cultura. Pues, <risa> curiosamente, Curiosamente, esos personajes, Ryu y Ken, no estaban previstos en el plante de luchador sí, Fíjate, que, eh, Que eh, Ryu sí Mm, Ryu sí, no sí por... que no, porque es el que se inspiraron en, de la serie esa que he dicho yo al principio ya pero lo que es en el Street Fighter 2 no sí. Sí. lo que pasa es que aprovecharon a Ken para poner a otro y poner más o menos los mismos golpes eso dicen que lo, que lo hicieron para la, la hora de jugar a dos jugadores que pudieran elegir dos jugadores to... iguales Ver, fue para, para poder usar sea. más o menos las mismas animaciones y poner otro personaje. Claro. Optimización, macho. Sí, hay que sí. aprovecharlo todo. <risa> yo... mm. y... y bueno, pues sí, sí, sí. sí. No, el de personajes sí, yo ya no tengo más. Si tenéis algo vosotros, yo, o sí. Yo sí tengo alguna cosilla por ahí apuntada. Por ejemplo, es que se descartó un luchador que en un principio se iba a llamar Bumbobo. que era luchador de capoeira, que yo creo que ese fue el que luego fue DJ, ¿no? En el sí, Super seguramente. Sí, ese. No. Por ejemplo, Barros no. se iba a llamar en un principio Dick Jansen, nombre ahí un tanto curioso. Y otro personaje que se descartó, por ejemplo, fue Silke Muller, que era un buena verde que leía las mentas del rival, que yo creo Tío. que es es la evolución de Rolento, ¿pueda ser? Eh? A saber. No, no, no sé, si sí por, por, por imagen y tal... Y, y por ejemplo, había otro también que se descartó que me suena a mí de haber salido el último Street Fighter. Le estoy mirando pero no lo encontrado pero me suena a mí de que hay era un luchador de lucha mexicana con una máscara, con una estrella en la cara, llamado tair Mayer. ¿Eso no suena de que está de luchador nuevo en los Street Fighter de ahora? Wow, sí, que... me, hay, hay uno nuevo que en el Street Fighter que es mexicano. Que tiene una máscara pero... con una estrella en la cara, es que me suena un montón, tío. Y era un, sí. era un luchador descartado del de Street Fighter, ¿no? Yeah, no, y, no lo tengo y, muy visto. Y Dalcin se iba a llamar Grit Tiger. Yo, yo imagino que luego lo pensaría y yo, no, que coño Grid Tiger Ese va a ir para, para saga tío. Sí, tiene más sentido. ¿Sí? Tiene más sentido, sí. Claro. Más, ¿eh? Por eso, curioso. Y pues pasamos ya a las curiosidades en sí del videojuego, ¿vale? Sí. Y para hablar de las curiosidades del Street Fighter Vamos a hablar de otro videojuego El, fin, el Final Fight Lo sabía Sabéis por qué, ¿no? Eh, yo, hombre, porque digamos que Street Fighter 2 es casi una tercera parte No, no, no, al contrario Porque como Street Fighter 1 fue un fracaso Dijeron, vamos a cambiar de, de formato No vamos a hacer peleas, vamos a hacer Un, un tipo como el Final Fight. Pero cuando vieron que estaba bastante bien, dijeron, pues cambiamos las skins. Pero iba a ser Ryu, Ken y Zangief, los, los tres protagonistas. Y se, cambiaron y, mira, por, no. y se cambiaron por los que hay. Eh. Por Guy, Cody y... ¿Cómo es el tercero? El grandote. El, Ay, ahora no me sale. ¿no? Sí. Ay, no me sale. Sí, pero que, que si lo piensas son los tres prácticamente. Sí. Incluso hay sí. algunos movimientos de Galli Cody que son los mismos que los de Ken. Eh, hombre, yo lo que. Es que Street Fighter 2 se empezó a gestar en el 88. Se pensaba a gestar en el 88 y debido a un... que hubo una escasez de chips de Ron y tal, hubo algunos unos problemas de, de escasez de cacharro. De... De... Se evolucionó el juego, no se pudo sacar lo que ellos tenían pensado que era un juego de lucha ¿no? actual al que conocemos y derivó a Final Fight, eso es lo que yo tengo en TV. Yo lo que leí de, de esto era que cuando terminaron Final Fight dijeron que iba a ser Street Fighter 2 Dijeron como Street Fighter no ha vendido mucho, le cambiamos el nombre para que no nos fastidie este juego el anterior Que de tenía hecho, bastante Fight... mala crítica De hecho, Final Fight se iba a llamar Street Fighter 89. Sí. Hostia. Y hay, hay propaganda de Street Fighter 89, 89 sí. sí. Hay algunas imágenes, si las buscas. Es que, Fede, ya se empezó a gestar en el 88. Un año, ¿no? O dos años. ¿Cuándo salió el primero? En el 86. No creo, 87. Que, creo que sí. Creo que sí. Todavía anda, ¿no? Pues a un año, un año y pico, se empezó ya a gestar eh, lo que es el Street Fighter 2. ¿no? Y con un plantel de luchadores bastante amplio. O sea que, por eso digo que yo creo que la idea principal era eso, los juegos juego de lucha como más luchador y tal, pero que, que debido a problemas logísticos y tal, pues diría, bueno, eso. Eso es lo que yo tengo entendido, lo que dice por ahí la leyenda urbana. No, no, eso está confirmado. Igual como que Mattel demandó a Capcom porque sacó a Ken, y Ken es el de la Barbie. Oh, ¡Hostia, <risa> no, claro, claro, tío! No había... No había caído en eso, tío Solo por el nombre Sí Y porque, eran, porque era rubio y... Sí, sí, sí, sí Pero la demanda prosperó Pero tío, Llega, es un nombre, tío ¿Cómo puede Llegaron a, que... a una conciliación amistosa y le cambiaron el nombre Por eso se llama Ken Masters En, la, en mm. la oficina de patentes de Estados Unidos Qué bárbaro tío Pero si es que un nombre, ¿cómo puede, ¿cómo puede recetar un nombre de una persona? Si es que es un nombre Claro. Pero por eso se llegó a una conciliación amistosa. Le cambiaron el nombre para no llegar a juicio. Igual. Vale. Porque claro, eso es... o sea, no, no, no creo que puedas registrar el nombre en sí, pero sí que es verdad que. Claro, eh... pero es un chico rubio. Exacto. Con... Es como, como un concepto de marca, ¿sabes? Que, que, que te estás apropiando. Es como si tú ahora sacas un dibujo animado de un ratón, pues claro, pero... dices. No vale, no es Mickey. Pero hostias, es un dibujo animador eso Mira, ¿Te, te, te voy a comentar Una cosa que pasó el otro día El centenario del Valencia Club de Fútbol Cuando patentaron el intentaron el es paten lo de Batman? Sí, paten en, intentaron patentar Enhorabuena el, valencianistas Intentaron patentar el escudo Y salieron los de DC y dijeron Estáis copiando a Batman Y salió a Valencia y dijo, nosotros estamos antes, si no te hemos denunciado, pues pero, da gracias, y tuvieron que caerse la boca <risa> sí, sí, pero, sí, vamos sí. A ver, pero vamos Qué a posible. ver, pero vamos a ver, Hasta pero vamos a ver Espera que estoy espumando por la boca, pero vamos a ver, pero ese, ese murciélago <risa> no era parte de la divisa del rey Jaime I O sea, van a sí. venir DC de a, a decir que No sé si era el rey Jaime primero que, pero murcielago, el murciélago es un símbolo heráldico, o sea, no tiene nada que ver con, con ningún ya, producto pero... comercial. Pero ver, quiero miedo, decir tío. que las patentes... Además está en el escudo de la, del Ayuntamiento de Valencia también. Que las patentes van así, van a saco. Claro, el van el demasiado a saco. Se la queda. Lo que pasa es que no siempre prosperan porque hay cosas que son de uso público y común, pero me, me han dejado flipando. Sí, sí, sí. <risa> por eso te lo digo que no, no. pues aquellos sacaron a lo que, Ken y Matel entró lo que, sí que lo que sí que es verdad que si las fechas de, de publicación o de emisión y tal, son similares si sale un Ken y está triunfando y tiene el nombre Ken o el nombre de persona del que sea y tú sacas otra cosa con el mismo nombre de persona como si yo ahora saco una muñeca y se llama Rosalía no tiene nada que ver pues me pueden decir que te estás aprovechando de la ola Como ah, cuando salió Tamara, la cantante. Bueno, la. O sea, ¿Ah, ah, Tamara. Que estaba muy o sea, buena y la. Quiero mala, decir. Sí. El híbrido. Yorena. Sí. No sé sí, el híbrido. <risa> <risa> que no siento, ¿eh? Un saludo que seguro que nos está escuchando. Un saludo Tamara. O Tamaro o Ahora se llama Llorena. Ah, Llorena. Yure... Sí, Yorena. Ah, ahora vive bajo un puente seguro. Calla, miren, bueno, está tan malo. Bueno, salió en una película hace poco. Uy. porno No, pero es igual, casi hubiera sido mejor C casi, igual, casi No, créeme que no Créeme que sí <ríe> Bueno, bueno. nos estamos desviando un poco del sí, arcade sí, Y la, nos vamos a la arcada Vamos allá a ver. <risa> <risa> Ha salido solo Sí, sí eh, la... Vamos a hablar de la peor película de Street Fighter 2 que no es la de Van Damme es Ah, vale Una película china, esta sí que os la comenté dirigida por Wong Jing que es eh, el Future Cops, se llama la película Los pasé la sinopsis por el grupo, es impresionante eh, son viajeros del tiempo Ken, Saga, Tonda y Bison son criminales del futuro que se esconden en los 90. Y Ryu, Berga, y Dalsin Viajan en atrás en el tiempo para perseguirlos Donde conocen a Blanca Que es un profesor de escuela Y no digo me, de encanta ser... lo de, me encanta lo de Se esconden en los 90 Porque con el jaleo que había ahí Seguro que nadie los encontraría y si... y Con las pintas de mamarrachos Que había Y si todo sale bien haremos un especial Con esta peli y con otras A ver, ¿qué hemos dicho de las pelis Malas? <risa> Bueno, miraremos, Pero, pero una ver. cosa, pero todo esto, o sea, todo esto es, es oficial, o sea, Capcom vendió, cedió la licencia por, para usar esos nombres y todo, porque me parece, me parece de traca, tío. Pues no pone, creo que fue, creo que no, pero porque la, la pusieron como Como de humor, como para reírse de los videojuegos, entonces ahí te saltas el, el copyright. Eh. Pero igualmente si estás usando los nombres de esos personajes... Ya, pero... No, sé, ¿eh? no porque pero... No, porque la parodia está, está amparada por eso. O sea, tú puedes hacer parodia de algo y copiarlo. Y no, y no se considera plagio. Pero no sé. tiene que quedar claro que es parodia, si no no es mierda. Hombre, y no, no he contado el spoiler del final por si hacemos el programa, ¿eh? Por si al final la vemos, ¿no? Sí, sí. <risa> Para que nos sorprenda, que digas, es... vaya, al final resulta que era buena. No, un no, Downloading. No ¿Tienes a mano el título? Sí, Future Cops. Future. Future Cops. Es una película china del 93, con eso te lo digo todo. No, bueno, Acab acabas de darme los últimos argumentos que necesitaba para verla. O sea, ya no, ya no tiene nada que perder. Este Hong Kong pone aquí. Hong Kong, no, Hong Kong. A mí me pone china. Sí. Bueno, En el que... 93 Hong Kong no era china, pero ahora sí. Bueno. O sea, que se, se, se cuenta, se cuenta. La madre que los parió eh, Ojo cuidado que hay una academia de policía La academia de, de oposiciones Que no sé dónde está Pero creo que está aquí en España Ahora, ahora os lo confirmo Que se llama Future Cops Academia sí. de policía Future Cops ah, Porque eh. un buen comienzo es un alto porcentaje de éxito oh, wow. La madre <risa> eh, Estoy entrando unas ganas de, ap de apuntarme Es aquí española, ¿eh? Sí, sí, sí, sí pues mejor eh, Alcobendas pues, Oye ¿Qué quieres que te diga, eh? eh? Por lo menos tiene mejor puntuación esta Future Cops en IMDb que la, que la película oficial de Street Fighter. <risa> que la de Van Damme, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, Future Cops en IMDb dieron 5,9. Que, a ver, es una puntuación de mierda, pero me parece que la de Street Fighter de, de Van Damme era, era una puntuación bastante inferior, ¿eh? No mucho más, pero... Pues vamos a, a comentar el siguiente. Pues bastante... Perdón, perdón, bastante ah. más, ¿eh? En IMDB, Street Fighter la última batalla, es un 3,9. Sí, sí, esta tiene un 6 y pico. Por el final. Un 3,9 3, tiene la demanda. Sí, 9. sí. Y la, y, y la otra un 5,9. Coño, un 3,9. Pasamos al, a la curiosidad del, de lo de los combos que estaba diciendo antes Evil Lord. Que es por el. Por un error de programación. Y Akira. Nichitani, que es el director del juego, se dio cuenta. Y estuvo a punto de corregirlo porque le parecía injusto, pero pensó que descubrió que era más divertido con combos. Y pensó que nadie sería lo suficientemente hábil para conseguirlo. Hacer los combos. Vamos. A hacer sí, todo bueno, de lo que, lo, que, lo que era encadenar. Sí, porque el, el error lo que hace es que cancela la animación cancela, y empieza sí, la otra sí, Y empieza la otra, sí, sí Y así fue pues como nació lo que conocemos como los comps Luego la hora inventado. inventar Este juego fue, fue el, que, el que lo inventó por accidente, sí ¿eh? Sí, ok Bueno, y también yo tengo entendido que el, que el Hadouken de fuego también es un error de programación que no, no, no, no es un error ¿No? de programación esa, vale, vale, vale, pues, esa la tengo yo si quieres saber okay. si la encuentro Porque la tenía por ahí, era de dos programadores que la hicieron adrede, o sea, lo pusieron adrede como sello particular. Bueno, bueno, bueno. Mira. No quita más vida ni nada, es lo mismo que la otra. En un tiempo se pensó que era un error de programación. Akira, Nishitani eh, y otro de los programadores dijeron que fue un easter egg colocado en manera de firma. O sea, que lo ah. dijo el mismo, el mismo director del de juego. Y salen los dos, en Ryu y en Ken Lo que pasa es que la probabilidad es súper bajita Yo creo que no lo había visto nunca Y, y vamos con la... Con... ¿Cómo se llama? Ah, con el profesor... Con, con el profesor de, de Ryu y Ken Que es la leyenda ah, bueno. urbana más grande de Street Fighter Vosotros la sabéis, ¿no? ¿Cuál? Pues cuando Ryu derrota a Ken, o es al revés, o sea, dio sea, una mala traducción que pone: así, dice, debes derrotar a Shen Long para tener una oportunidad contra mí. Cuando Ryu derrota a Ken, la frase que sale, resulta que este Shen Long, la gente se pensaba que era su maestro, pero no. Resulta que fue una mala traducción Que en, en realidad dice Debes derrotar a mi puño de dragón Para tener una oportunidad contra mí Ah, vale Y ese error uy, Ese error di, eh, Dio pie a que fuera Una una, mm. un, una leyenda urbana Y entonces un día de los inocentes En la revista EGM Que era de las más famosas Dijeron que para, que había un truco que para sacar a Shen Long tenías que pasarte el arcade en el nivel más difícil sin recibir un golpe con Ryu, o sea sin recibir un golpe y al llegar a Bison, al llegar al Bison aguantar todos los rounds sin recibir un golpe y, pero empatando los 10 rounds que había y decían que aparecía un, un resplandor, sería Sen Long y de un golpe mataba a Bison Hostia, yo se no lo he oído en mi vida. Y eso era una bola, eso era una bola que te cagas. Pero una bolaca enorme. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Hola. O sea, se soltaron la bola esa en un día de los inocentes y todo el mundo va a intentarlo. Pero eso es imposible, tío. ¿Cómo puedes hacer O sea, de hacerte toda la, toda, toda la campaña a base de Perfects? O sea, sin que te toquen ni unas. A ver, que supongo que sí, que habrá, habrá mucho comido. Oh. Hay, que, que, que haga. hay quien lo Pues hace, el pues primo ya. de Vilor. Eh, Con el wow. Dar. Y eso, y, y debido. El Juan a de, el... Dios. Sí, y, de Dios. Sí. Y debido a eso, en 2009 crearon un personaje llamado Shenlong. Ah, amigo. Pero. Que fue por por, el, por hacer la gracia de eso. Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo típico que cuando empezabas dices, sí, si aprietas al tc 4 verás, no, algo maravilloso. Sí, <ríe> pues lo mismo. Y vamos a hablar también del de tema de Ken. El tema, no sé si lo tenéis ahora en mente. Hombre, sí, el tema de Ken que... No, ¿es el de Ken o el de, el de Gail, el que queda bien con todo? No, es el de Gail, el que es súper... Pero el de Ken... El de Gael es el de... Sí, ese es el de Gael. Sí. Y el de Ken, el de Ken es... Eh... Ay, hostias. Es que una temporada Ken. que... El de Ken. Que, que me dio también por oír el de Ken. Que es el otro que dicen que es el mejor del juego. Pues si tú sí, te pones es... la canción... y luego te pones la canción de Mighty Wings de Top Gun, son iguales. ¿Ah? O sea que es, es un... La, la, la... Es un, un guiño. Dijo que... que... vio la película y se le quedaría en inconsciente, que ya no intento copiarla, pero si las escuchas... ¡Vaya! Pero vamos, se nota, pero un montón que son nah, prácticamente... Que iba tarareando y me sonó. <ríe> sí, sí. Que puede ¿Perdón? pasar, ¿eh? Puede pasar. Perdóname un segundillo, que es que me caí un par de bazas. Dime. Que, que estabais con las curiosidades todavía. Sí. La, la música de Ken? Con vale, la música es que que si, si, si me habéis preguntado algo, lo que sea Me habéis comentado, no me no, no, he, no, me he es... caído casi. Tranquilo vale, vale. Has hecho un continuo <risa> sí, sí, sí, Exacto Ha <risa> tenido que echar moneda, para Entonces, continuar. Tiene moneda sí. Ha hecho la combo de Konami Y ha elegido de pantalla, o se ha venido sí. esta Esa o, o, o ha hecho el chispazo Del mechero para ver si conseguía creído eh, ¿Habéis comentado el final de Zange <risa> Que sale Gorbachev? No, no, los finales no los hemos comentado Es tremendo, corbachoa ahí bailando sí. la, el baile ese típico ruso, ¿no? Sí. La <risa> Estábamos hablando de la canción de, de Ken, que es una copia de la de Top Gun. Y bueno, este, esta también nos pasé la foto que por el éxito de Street Fighter 2, que sacaron un montón, sacaron unos condones en Japón oficiales de, de Street sí, Fighter 2. ¿Visteis la foto que puso en el grupo, no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. Es impresionante que está. Pero es que. No digo que es que en Japón el tema de merchandising está a un nivel que nosotros no podemos ni imaginar. Una cosa que te comentar ya que estoy hablando de la música, habéis comentado la bien. música, la música que compuso Yoko Shimomura no está inspirada en los personajes, estaba inspirada en los escenarios. Ah, estaba, amigo. No, la, la música estaba compuesta inspirándose en los escenarios, pero nunca se nunca no hacía eh, referencia a los personajes. Y se nota. Claro, ah, no, es este ves que no pega con, con blanca. Sí. Y. Está sin blanca. Está sin blanca. Cuando. Por, por, eh, por ejemplo, Street Fighter 2 es el juego con más adaptaciones a diferentes consolas. Y si me pongo a decir. Están todas, vamos. Exacto. Super Nintendo, Exacto. Mega Drive, Master System, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Saturn, PlayStation, PC, Play2, Play3, Xbox, Xbox 360, ZX Spectrum, Commodore 64, PC Engine, Panasonic 3DO, PSP, Amstrad y Wii. Y una versión no oficial para Master System, que salió en Brasil. Y, y cuando iban a. Yo tengo un, a... un tema con, yo feo tengo feo. Un tema con el Street Fighter 2 de, de la Game Boy. Eh, me compré, me regalaron un juego que en realidad se suponía que iba a ser el Wario Land Y era un juego que eran 106 en uno que sí. es, Creo que lo he comentado alguna vez Que es mentira que eran 106 porque a lo mejor eran, 80, eran 40 y eran repetidos y eran repetidos, sí y, sí, bueno, y había uno que ponía... te 40 juegos, ¿eh? O sí, sea, eh, pero estaban guapísimos No tenían función de guardar ninguno, pero estaban guapísimos Y, y había un de estos que era Street Fighter pero que si lo abrías en realidad era un, un juego del anime Yu Yu Hakusho, que es como una especie de bola de dragón venido muy a menos, pero que está, bueno, que está guapo, que está gracioso y que tiene una banda sonora muy potable. Está bastante bien. Y era eso. Entonces, luego salió anunciado, pero a bombo y platillo, Street Fighter 2 para la Game Boy. Y digo, ¿pero cómo puede ser si yo ya no tengo? Yo me pensaba que era ese. Digo, pero sí. Eran cambiados los personajes, pero bueno, era Street Fighter 2 para mí. Pero tú tenías la versión beta. Tú eras una delantera. Claro. Yo tenía al negro. Al Vosca Guruchi. TV, y yo jugaba eso y vosotros no, ah, jodeos vale. Esa es era es la versión buena Pues cuando iban a sacar la versión de MS2 Un grupo de amateurs sacaron una versión para Windows Y le jodieron el tema Oh, ah, ya. Por eso de MS2 no sacaron Porque sacaron una versión piratilla antes, unos espabilados No, bro, pero lo que tú dices, yo creo que es Street Fighter... O sea, es que es, es un juego que lo pones en cualquier consola y, y queda bien. O sea, y lo ves y te echas unas partidas. Sí. Porque o sea, es muy difícil decirle que no a un Street Fighter. No pero necesitas que, más. Y habría que puntualizar la putada que no han hecho con la Mega Drive Mini de poner no, el mando a ese botón. Cache la madre. Ah, bueno. Tienes que cambiar ahí de, con el Star, cambiar a puño a patada. O sea, es un delito con Igualmente okay. me parece que en Japón sí que está ¿eh? el mando de ese ¿Sí? botón. Sí, en Japón sí, sí, sí. sale, sí, sí, sí, sí. sale sí, de. Japón. Sí. Pues bueno, aquí lo vendrán aparte el, el mando de ese botón. Hombre, yo, el, el, el Street Fighter 2 que más he jugado ha sido el de la verdad, Ha sido el que más he jugado. Y esta era la última que tenía yo, si tenéis alguna sí si que queréis comentar. No es tan mal, eh, no es tan mal. Vaya. Ha sido bastante. Pues si no tenéis nada más, pasamos a la película. ¿La película de animación o la película de Van Damme? No, no, la de Van Damme. La de Van Damme, ¿no? Sí, sí. <risa> Ay, a lo bueno, a lo bueno. A lo bueno. La, la de animación peliculón, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí la de animación a, a mí la de animación, peliculado. cuando yo la vi cuando la ríe los hobby Consolas en UHS, y, a, sí, a mí, no a mí, me, a mí me, me voló la cabeza cuando la vi, o sea, el combate... De, de, o sea, tal como empieza la peli, bueno, es que es un, es un película. Está malísimo, tío. Esa la ponemos para... No dicho que para... la tendríamos que haber comentado, tío o sea, Tendríamos que comentar la peli mala y la peli buena, tío Eso la ponemos para las pelis Y cuando salga comentamos la buena Y la, la de anime buena Y, y la mala de Futur Cops Y ya está bueno. <risa> Esa tiene que caer seguro Por supuesto sí, sí, sí. Tenemos que hacer... Bueno Pasamos a la peli muy bien, sí, muy bien. bien. que sea como cuando te quitas una quitas. sí que sea rápida <risa> exacto sabéis que nos vamos a rebozar en ella todo lo que podamos no no va a ser rápido <risa> o sea, yo tengo dos páginas ¿eh? de, de, de ¿Ves? ¿Ves? pues va empezamos con la de sinopsis eh, quién quiere hacer la sinopsis así rápida a ver eh, yo, yo si queréis me animo me animo, <risa> me animo porque la sinopsis sí, sí. cabe en la esquina de un posil Ya, menos, básicamente sí. la peli, sí, básicamente la peli arranca con el señor Bison interpretado por Raúl Julia, el que el, el Bison más cuchimizado que, que se ha visto hasta la fecha. Sí, sí, que... sí. sí. sí. Pa, pa, para elegir a un personaje que está, que es como un armario ropero, a quién vas y... a coger, al que, al que ha hecho de, de Morticia, muy muy bien. Pero ya eso... Cojo... De, mor de Morticia o de, o de Gómez, de también Ay, perdón, de Gómez. De Gómez, de Gómez, de Gómez. Hubiéramos lo hubiera hecho de Morticia. No, de Morticia lo hizo tres meses después. ¡Oh! Vale, estamos con los chistes papi, de los machos. Está muy grosso. Claro, es muy fácil meterse con él porque no está para, para, para defenderse. Bueno, en fin. Vale, ¿Quieres, pues... un, ¿quieres una, una curiosidad? Venga, venga, avánzala, sí. eh. como un Yo tengo el mismo apellido que él. Mi primer apellido es el mismo que el suyo. Julia. ¿Sí? Toma. Ah, bueno. Y mi primo se llama igual. Claro. Igual sois parientes. <risa> que, que yo sepan. No. El su primo, es bastante probable. ¿eh? A ver, ¿en qué te basas? ¿En qué te basas? Pero bueno, hay que decir que es muy triste que una de las pocas cosas que se ha recordado de Street Fighter es por ser el último papel de Raúl Julia. Yo siempre que pienso en Street Fighter pienso, joder, el último papel de Raúl Julia. En fin, pues bueno, volviendo. No, no, eh, no me nunca. Pero gracias. Pues, Sí, sí. Pues eh, el caso es que el señor Bison eh, eh, decide secuestrar a las gentes de, de Shaladu, si no recuerdo, si no recuerdo mal. Sí. Decide retener ahí y pedir como rescate. Eh, lo tengo aquí apuntado. 20.000... O sea, en la versión inglesa pide 20 billones de dólares, que traducidos a, a, a como entendemos el billón aquí en, en España son 20 mil millones de dólares. Exacto. Eh, para, para el rescate de 63 rehenes. Entonces. Uh -huh. eh, que son que todos sí, militares, ¿no? La mayoría, o son. No, no, no, son. Una especie son, de cascos es que se... azules. Sí, sí, exacto. Entonces, eh, la película arranca con esa premisa con cómo como entrevistan a, a, a Gail, interpretado por Van Damme, que se parece muchísimo al <risa> <a> Gail. del los En esa película, <risa> en esa película se llamaba Cocaína Damme. Ojo, cuidado. Y será verdad. Pero que cocaína mira, mira voy, a, voy a hacer una cosa. A medida que vais hablando, ¿vale?, voy soltando una curiosidad, así será un poquito más rápido. Sí, por favor. Rápido. Van vale. Damme Damm fue una exigencia de Capcom. O sea, cuando le presentaron al tío que hiciera la película, le dijeron Van Damme sí o sí. Pues es que Me parece más que correcto, el... ¿eh? Es, y es que va... a ver, es que en esa época quién metías? Y Van Damme dijo 8 millones de dólares y dijeron, ah. y dijeron, tenemos 36 de presupuesto, me da igual, si queréis 8 millones y dijeron. Tú sabes lo que quieres bueno. y, se no, y se nota lo que les quedó luego. Sí, porque entre él y, y Raúl Julián se llevaron prácticamente la mitad. Sí, ah. Pero bueno, hay que decir que también... Eh, ya, ya, ahí a Van Damme ya empezaba momentos de declive, ¿eh? Pero bueno... Eh, Entonces, eh, Gail, por cierto, Gail, que hasta ese momen, hasta el momento de ver la película para mí y para todo el universo era Guile. Decidme que también para vosotros, no me jodáis. Hostia, ¿quieres otra? Ibas al arcade, iba ah, a no, al arcade y decía yo me cojo el no? Guile. Yo me llamo Guille y yo era... Este es que se llama como yo, se llama Guile. O sea, es que claro. L, pero se llama como yo. ¿A que era Guile? Guía, pues tú sabes ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Te voy a contar que yo tengo dos de inglés Pero en aquel momento era guile y punto la guía, la guía, la guía, la guía. Sí. Chus, te voy a contar otra súper buena tú, a, en ver, la a ver, versión, a ver dame. En la versión inglesa ¿Cómo llaman a Ryu? Versión, Rayu. Hostia, no me Rayu Rayu ¿Sabes por sí. qué? Es verdad, es verdad ¿Sabes por qué? Por... Porque el que hacía de Ken Era incapaz de decir Ryu Le, puso, raya, ¿sí? le pusieron una logopeda y todo Dos semanas y no consiguió decir Ryu Mira que hay formas de escribirlo en inglés también, eh. Y, y al final dijeron, hay que grabar que lo diga como quiera. <risa> Se queda hasta, así, ¿no? Hasta ese hasta ese nivel eran los Rayo. actores y en la película sí, sí, sí, dice sí. Rayo. Es verdad, a mí a, mí me, a mí me sorprendió cuando cuando vi la película que dije, hostia, pues, por qué lo llaman Rayo? Yo dije, por... bueno, no sé, quizá por la pronunciación inglesa y Porque tal, el tío no sé qué. era un ca un cazurro Pero... que no sabía decirlo. No, con... bueno, ¿Qué? bueno, se llamaba Damián Chiapa. ¿Qué más quieres? <risa> no lo conocen, a su madre. Ese va a su casa a comer bueno. y dice: ¿Quién es este? Bueno, pues, entonces, mía. pues te tenemos que Bison ha secuestrado a esta gente, ha pedido este rescate y la, la, la ONU, que no es la ONU, eh, que ahí me parece. Es, me es la, N. A... la N. Sí, la Alianza de Naciones. Exacto, correcto. La no, la no N. las N. Naciones Aliadas. De decide enviar a los soldados a más puro estilo militar para que son eh, cascos azules correcto para, para liberar a, lo, a los rehenes y esa es la premisa <ríe> es que no hay más eh, entonces ahí así que se presentaron un poco los personajes no eh, como bueno entre medias que... también hay una subtrama de unos unos um, pequeños timadores que son Ryu y Ken que son los que Exacto. van a vender unas armas a una especie de, de señor de la guerra que está por ahí en que Sagat, que está, que Shadaloo, por cierto, el, claro es un país inventado que nadie sabe qué es, que está en el sureste asiático, pero que todos lo escriben con las letras tailandesas, entonces bueno pues por ahí. Cambodia, también, Tailandia... también está un poquito, poquito, tísico también ahí, ¿no? Sí, ¿eh? comparado bueno, al de... todos, están todos un poco tísicos. ¿sí? Mm. O sea, el, el, yo creo que A el único da, que da un poco el, el pego, el pero pego pego no acaba de ser. el no que de el pego de bandas. No, no, no, para mí los únicos personajes mejor caracterizados de toda la película son eh, Zangief, cuando Zangief, se sí. quita la, la, la, la ropa, y Vega. Vega sí que dije, hostia puta, qué clavado está, tío, o sea... Pero eh, Vega porque no, tiene, no le ves la cara en el videojuego, entonces más o menos... Bueno, no, pero, pero, pero aparte de eso es que tiene un físico fuerte, sí, es atlético, sí. el tatuaje está bien recreado... Pero la más es fuerte es más delgado, ¿sabes? Esta es habla de planchar... Y Chun-Li, como a ver, también más o menos en casa, ¿no? No, porque a chun -Li le meten un traje rojo, ya para empezar, o sea, no, no sí. lleva el traje azul, típico. Pero bueno, con el tema chun de los trajes, ya, ya llegaremos. Con sí. Chun-Li lo que querían era que poner, poniendo una china estándar ya va a ser suficiente, pero no sí, sé, no sí. acaba de... Pues bueno, entonces, básicamente es esto, entonces, eh, lo que es el trío de Chun-Li, eh, Onda y Balrog son periodistas, mm, sí... Sí, sí. O sea que, que cuadra sí, con, sí. con la historia, aunque es verdad que al principio eso choca dices cómo que Balrock y Onda son periodistas? o sea cómo que estos tres son periodistas. Bueno, bueno, bueno. Pero... Balrock no, eh, uno explican. no es que sean no, periodistas, son. son técnicos de imagen. Ah, Exacto. Pero luego lo... Bal ya pero. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo... Pero luego más adelante en la película dicen que y lo, lo dice dice propio Bison que Balrock y Onda antes eran antiguos luchadores, pero que fueron Eh, o sea, fueron llegados a menos. O sea, él los derrotó y al derrotarlos, pues ya no querían participar en, la, en las luchas profesionales y tuvieron que re, re, reenca, reencauzar sus carreras. Y se claro. convirtieron en técnicos de Como speed. cuando, como cuando un team. futbolista se lesiona permanentemente, o cosas así. Exacto, claro, sí, sí, sí, sí. Y siempre un Burger King, ¿no? Eh, claro. Correcto. Claro. Y luego, una de las últimas ya tramas, y para mí la más patética de todas, es la que concierne a Dalshim y a Blanca, que son de lejos los peores personajes, eh, bueno. tanto recreados como interpretados, como todo de, de, de la película. Hostia, Porque pues a mí al final que... con Blanca me, me lo vendieron, ¿eh? Yo al final lo compré. Dios, al final lo compro, Dios. tío. Luego os cuento lo que pienso de la peli. Eh, pues fin, eh, lo de Dalshim eh... es penoso, ¿eh? Penoso. Eh, porque al final sale rapado, ¿porque sí? A ver, yo me quedé flipado con eso. Eso ya no sé muy bien, claro. No, no. Al, al final todos salen más o menos customizados como en el juego. Muy porque sí, pero muy porque sí. O sea, en el momento de que, o sea, que están. Todos viendo, tienen, ¿verdad? todos tienen un pequeño porque se nota que hay un hay un, una nah. cuarta pared rota ahí. ¿eh? Os voy a contar una cosa de los personajes así en general que vais a flipar. El director se fue a, a bueno. Sabéis por qué se hizo la película, ¿no? De... Por pastor. Porque alguien tenía muchos cuartos. No, porque Capcom se enteró que Nintendo iba a sacar la peli de Mario y dijeron, no vamos a ser menos. Y vamos claro, a sacar otro peliculón. Peli no, pero la peli de Mario sí. salió de tres, mes, tres meses antes de que empezaran a, a, a hablar de hacer la peli. Ajá. Ah. O sea, sí, cuando la, la, que la peli de Mario es anterior ¿eh? ah, este Sí, claro, pero porque cuando se entera Capcom que van a hacer una peli, los de Nintendo que ya ah, está vale. a punto de salir es cuando ellos empiezan vale. Ah, vale. Vale. y entonces el, el director que es el guionista es un guionista famoso, el tío era un guionista famoso que quería ser director el tío ha hecho Jungla Cristal 1 y 2 ha hecho un montón de pelis de los 80 de esas tipo creo que Comando también es suya Tiene un montón eh, Sí, sí. sí, sí, sí, sí Búscalo y pero, verás pero no, pero no, ella era guionista Guionista y ah, comando Sí, sí, vale, y de jungla vale, vale. de cristal 1 y 2, el tío era muy vale, famoso y quería vale, ser vale, de vale. director, pero nadie le daba la oportunidad Y como para esta peli nadie quería ser director, lo meten Y el tío se va a Japón y le dicen, tienes que meter a todos los personajes Y, y, y, y es el sueño de su vida es salir a este para esa mierda. Tío. Hey. ¿Y, sab, y sabes lo que dijo el tío que todos los personajes no podía ponerlos, ya que no sabéis la explicación que les hizo, que se quedó con ellos y, y los convenció. Dijo máximo siete. Y, ¿Como y, Pokémon? Y, y le dijo, el, le dijo el tío el, el de Capcom, pero es que siete y dijo, a ver. De aquí, y os lo digo a vosotros, ¿quién me puede decir el nombre de todos los enanitos? Ah. Y como nadie supo, dijo, ¿ves? Más de siete no vale la pena poner porque la gente no se acuerda. Claro, porque te pierdes en la historia. Tío, yo creo que todo el mundo sabe los nombres de los luchadores. De, de, de... ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pensaba que se los enanitos. Pero enanitos, bueno, yo, yo no conozco el nombre de los enanitos, tío. Pues esa la fue, fue, sí. eso fue la excusa que hizo el tío. Entonces le dijeron que sí, pero ¿qué le hicieron? Cada tres semanas llamaban a la productora, es que tenéis que poner a dos más a las tres semanas, tenéis que poner dos más. Y el tío cada vez que le ponían dos más tenía que retocar el el, el, guión. el guión y al final se me los pu pusieron todos. Sí, sí. Sí, sí. Y luego y aparte, hablar con el de la tienda de disfraces del barrio para que le hiciera de modificar un pijama para, no, para, sí. para el vestuario. <ríe> lo, lo mejor de todo fue cuando el, el, el director contrata al actor que iba a hacer de Ryu, que es, eh, que es el, el, que ha, el que sale en Indiana Jones eh, y El Templo Maldito. Eh, y el que ha Hostia, ¿verdad? Y, y también sal ha salido ahora en la serie Altered Carbon. ¿Lo habéis visto? Ah, no, es que no he visto De, no, la de sé, Netflix sí, Pues sí, es sí, el sí, que sí, hace sí. el del cuerpo original del protagonista, que es así chino mm, sí, ese, sí, Es sí, sí. ese Pero Está mazado, eh y, sí, sí. y cuando lo tenían ya contratado, desde Japón le enviaron un actor Y dijeron, oh, queremos, queremos que este sea Ryu Era algún familiar de era, era un tío que está Era un actor que lo estaba petando en Japón Ah, lo sí, petando Hombre, el actor que hace de Ryu, a ver, no se mueve mal O sea, y al físico, pues bueno, a ver, el momento de, de, de la lucha y tal que se quita la camiseta, a ver, el tío está bien definido, o sea, está de esto, el que hace de quien es horrible. El chiapa. Sí, sí, es bastante da, ñapas. Pero, el, a ver, el de el de Ryu, el de Ryu, pues a ver, sí, bueno, yo, yo lo tengo No, no, pero espera, cosas. que, que el director dijo, y una mierda, al tío este no lo pongo. Chapas no lo pusieron? No, no, Chapas es el que decía de Ken al, al japonés que le enviaron para hacer de Ryu ah, vale. Dijo, ese no lo pongo Y le hizo un, un personaje Porque es que el tío de inglés no sabía A que le enviaron Y entonces ah, vale. hizo un personaje Que es el Capitán Sawada Que sale en dos segundos Ah, es verdad, sí, sí, sí, sí, sí. Que en teoría es ¿Ese es el... el que iba a ser de, de Ryu? Ese es el que iba a ser de Ryu Que, que lo pusieron oh, ahí, sí, le tía. hicieron un papelito y ya está Sí, sí, sí, sí, sí. De verdad, sí, que sale nada, sale poquísimo, dice dos frases y ya. Y de hecho, hay una parte en la que hable directamente habla japonés. Con, con otra. Sí, con, porque con no, tío. es que inglés no sabía. Sí, sí, sí, sí. Y, ¿Y es eso me se molestan en traducirlo y tal. Es el único personaje eh, que es original de la peli. <coughs> Vaya puto pues Bueno, dice? por eso es lo que... Bueno, sí, eh, después eh, cuento más. Iba a contar lo de que eliminó. Ah, no, no, no. Sí. no, bueno, eso es simplemente la, que la trama de Daishimi Blanca es que Bison, en su egolatría de, de querer eh, dominar el mundo para conseguir la paz mundial, que es una lógica aplastante, eh, decide crear un suero de supersoldado al más puro estilo Capitán América y proban con este soldado amigo de Gail. Que se llama Carlos Blanca. Carlos Blanca. Carlos Blanca, toma ya. Exacto. Y deciden. Eh, que no que se parece doctor... de nada al Blanca del, del juego. Al principio. Que el, que el doctor Dalshim pues, le haga un tratamiento al como si fuera la naranja mecánica. Para meterle toda la maldad del mundo. Eh, a, a través de, de vídeos. Eh, a través de vídeos. A través de, de vídeos. Exacto. Y de bolsas de DNA Mutágeno Mutágenos, Pero que, me de... De... que eso estás... me encanta porque como viene, es que claro, eso me toca a, a mí de cerca. A granel. Eso, eso, eso, me hizo mucha me... gracia que venía a granel. Como San en, en bolsa ¿no? grande. Como bolsa de en plan... correcto en plan Correcto, de... en bolsa gorda. ¿Cómo? Me trae el, de... el DNI. Ahí el DNI. Es como... como si fuera El, el DNA. Es, como una especie, es como una especie de líquido verde con una papilla verde ahí que te la inyectan por la vía. Una verde y otras naranjas. Venga, mutágenos. Y a lo que sí. salga, ya veremos. Exacto, me hace mucha gracia el concepto de... De, eh, o sea, de ADN mutado. ¿Pero mutado de qué? ¡Ah, ah. sorpresa! No, pero pone mutágenos de ADN, que todo el mundo sabe que el ADN si lo mutas al azar, pues mm -hmm. el resultado siempre es bueno, nunca pasa nada malo Pero pero no, Melio, ¿en qué viene el ADN? ¿Formato no, son, vienen bolsa. ¿En formato bolsa en formato bolsa? En formato en bolsa. bolsa que bolsa. se pincha. Ah, que se pincha. Ah, se, bueno. pincha se pincha, se pincha, te o sea, lo meten que... por vía Pesa gran saco de pienso. Vale, vale. No, no, no, va, pero, pero es que. Va un pero... travenoso. Vale. Sí, sí, pero, pero, pero, pero unas bolsas, pero eso, enormes, que dices, coño, yo qué sé, normalmente en algo pequeñito, en plan de que sea algo superpotente No, no, no, no. En dos bolsacas gordas. Eh, eh, eh, eh. Y verde fosforito, además. Exacto. Sí. Y, y entonces la, la trama de la serie es que él se niega a, a que haya tanta maldad en un ser humano. Y uh, cuando está el 40%... Por... Hay que explicar cómo, cómo se niega. O sea, cómo consigue que no, que no sea malo. Exacto. Para conseguir que no sea malo... Cuando cuando está en un 60% de maldad... Que encima me encanta que hay el porcentaje de maldad. Exacto. De maldad en el cuerpo, 60%. Dice, uy, ya ha sobrepasado la mitad. Pues vamos a hacer que el 40% sea, sea bueno. Y le, le, pone a, le cambia los vídeos de guerra... por eh, vídeos de, de Martin Luther King, de Gandhi, propagando el amor al <risa> mundo y consiguen que Blanca no sea del todo malo y esa, es que esa es la puta trama, o sea, donde tienes al otro que, o sea, que quieren pero, pero Es que además venes, es, una, es una subtrama entonces, muy lateral porque, si te fijas, hasta el final final final de la peli ni Dalsim ni Blanca se mueven de ahí de esa sala, están ahí quietos o sea, no, si son no, personajes, y, no, no y, vengas y, y, a interferir con el resto de la trama, no me jodas Y el final, el final de, de, de Blanca, aparte de lo patético que es es, es, es, es que yo lo siento mucho, pero es que a mí me indignó muchísimo Blanca. Porque precisamente uno de los alicientes que yo tenía de crío para ir a ver la película de, de Street Fighter era, ¿cómo coño habrán hecho a Blanca? O ¿Sabes? Claro. O sea, yo ya sabía que iba a ser medio cutre ¿vale? porque digo, bueno, yo qué sé, o sea no espero que sea un tío ahí pero yo que sé, joder, años antes habías visto pues bueno, las tortugas ninja y joder eh estaban el pego, ¿sabes? Las, las tortugas ninja Si dices, bueno, pues sí, a lo mejor hacen así Alguna cosa medio rara y tal, o ¿sí sé qué. Pero yo tenía la ilusión de, de, de, de ver a Blanca Y cuando me sale ese tío Ese tirilla, que ni tan siquiera es El puto Luz Ferriño haciendo de Hulk, ¿sabes? Que dices, joder, es que es una mole, vale, tío, no, no, no vale. Es que es un, es un mierda ¿Vale? <risa> o sea, un tísico ahí sí, como, si Que, es que, que lo han pintado de verde que, Si es que era to eran todos tísicos, tío Si es que es el Street Fighter de los toxicomas <risa> to to to Claro to to <risa> <risa> <risa> En vez de Street Fighter tenía que ser llamado... Proyecto, hombre, o algo así <risa> sí, Estaban todos mira, hecho una mierda, tío Mira, te voy a decir las palabras textuales Que dijo el director Todos los días tenía que comprobar Que Juliá se tomara sus pastillas Y Van Damme las dejara Joder, o sí, sea, tenía que equilibrar un poco El reparto, ¿no? Sí, yo, porque porque Julián me parece que ya estaba enfermo, ¿no? De... Sí, si sí, sí, quieres de... te cuento La historia Ajá. que tengo Tengo la historia De todo lo que pasó sí, sí, aprovecha. El... Cuando, cuando llegaron todos los actores a, al rodaje, hicieron una, una cena en un restaurante súper famoso y apareció en el, en el grupo, se sentó un hombre mayor que le venía todo grande, dicen que incluso le colgaba la piel y se quedaron todos mirando y dijeron eh, esta mesa no está tuya. Y entonces el tío dijo, no, no, si es que soy Julián. que hace dos semanas que me operaron de cáncer de estómago y, y me hicieron quimioterapia. Hostia, el, tío, el tío estaba... En la, en la película se le ve, en la película complica... se le ve que está muy chupado. Espera, pues eso no es nada. Y nadie de producción lo sabía, que lo habían operado. Y entonces, ¿qué hicieron? Retrasaron la grabación de... Porque se graba, primero se graban las escenas que no son de acción y después las que son de acción. Entonces... Sí. pasaron las de acción primero que no tuvieron tiempo a, a ensayar nada y entonces se hizo so la, la se hizo acción. todo sobre la marcha todas las de acción se hizo sobre la marcha para que él se recuperara y cuando le preguntaron al tío por qué había aceptado esta peli él dijo que sabía que la peli iba a ser una mierda <risa> pero que el Street Fighter era el videojuego preferido de sus hijos, de sus hijos. Y, de sus hijos. y lo hacía lo hacía como su último regalo Y entonces claro, es que, que, joder, se llevó a toda su familia y se pasó las dos o tres primeras semanas recuperándose en, en un hotel, en, en la playa y todo eso Y ya cogió algo de, de, de, de cuerpo De forma física Sí, pero que se ve que al principio era que irreconocible Es que en, en la película se le ve eh, que el le sí, viene grande y yo, yo también lo que he escuchado por ahí que banda en ese momento en el estaba súper súper enganchado a la coca sí. estaba estaba en un momento chungo a la copa estaba, a la copa no a la coca a todo le pusieron le pusieron dos gorilas en la puerta para que no se escapara y así todo se escapaba todas las noches se ve que los grupos de grabación estaban en un sitio súper apartado de Creo que era Tailandia o todo eso. Y cuando se corrió la voz que, que las prostitutas cobraban 10 euros, se ve que iba a grabar. Pero, los, pero todos, ¿eh? Día sí, día no. Se ve que era un cachondeo aquello que flipas. Cachondeo. Me está recordando a lo que contasteis de dragones y mazmorras. Pero esto en, en Tailandia, que sería peor, ¿sabes? Ya. Madre sí, Dios. sí. Imagínate. A eso sí. súmale el factor Tailandia. Sí. El factor Tailandia, sí. que, que, que toca un conejo y resulta que... Ah... Y claro. Que, que dicen que hay unos espectáculos de ping-pong muy chulos ahí. Eh, también. también. Y, Gente y... que practica mucho. Te voy a contar que fíjate cómo fue lo de las escenas de acción... Que la escena de, de Ryu, Ryu contra Vega, que están sí. dos minutos haciendo el tonto y no, no luchan. No, no hacen nada. Y no luchan. Es que no hacen nada porque de seguida ya entra, ya entra Gail pues con, el, con el tanque. Son dos minutos lo que están intentando pelear. Pues tú te has fijado que Ryu le dan una espada, ¿no? Sí. Sí. Pues en, en el guion ponía que tenía que terminar con un movimiento artístico con la espada. Y el actor que hacía de Riu se fue al entrenador y le dijo, enséñamelo. Y ese dijo, no, no, más tarde. Y el tío estuvo así una semana detrás del tío, que no podía, que no sé qué, que no sé cuántos. Y cuando le dicen, toca grabar, el tío se va al, al, al profesor, al, al entrenador que tenía, y dice, me tienes que enseñar ya porque vamos a grabar. Y le dice, tío, es que yo de espada no sé nada, por eso no te he enseñado. ¡Hostia! Entonces, chan, chan, chan. El tío Menudo se, fraude. Entonces el, el tío se va por el set de rodaje preguntando a, a, a los tíos si alguno sabía algo de espada. Claro, un, para los jovencitos que nos escuchan, no había YouTube para pa buscarlo rápidamente, ¿sabes? No había y entonces, un video tutorial de algún. Entonces, un doble tailandés le enseñó en menos de media hora a hacer una cosa, pero si te fijas, al final le sale mal. Bueno, y de hecho, el combate dice: No, sin no, armas, no. sin armas, sin armas. Y sí, claro. lo, lo raro es que no le hayan enseñado a lanzar plátanos con el. Vale, eh, Juan, puedes marcar la lista de países que hemos ofendido. ¿No? Añade Tailandia, por favor. No, no, no. Sí. no, no hay, hay un montón de, de, de cosas. Hay un prima. montón de detalles. Y por ejemplo, que eliminó. Como la ficharon, es algo ya para. Ah, Kyle Minov. ¿Cómo sí, la ficharon. Sí, que, que es la, la subalterna Cami. de Gail. Sí. ¿La ¿No era Kami? Kami, ¿No ¿No sí. Sí, sí. Sí, es Kami. Es, es de Kami. Que, que ahora ya no se dice Kami, dijo... ahora se dice en También. Pues os cuento cómo la contrataron, porque es para flipar. El, el rodaje estaba dividido en dos. Había unos grabando en, en Australia y otros grabando en Tailandia, que grabaron los dos sin saber lo que estaba haciendo el otro. ¡Cómo mola eso! Y al final <risa> tuvieron que unir como pudieron las dos cosas que habían hecho porque cada uno iba con un guión diferente. Eso explica porque muchas cosas. Me encanta todo. O sea, pues eh, no. Cuando iba el director hacia, hacia Tailandia en el avión, vio a Kelly que, eliminó que en, en la portada de la revista. y vio que había hecho una serie y dijo, pues esta tía me viene de maravilla. O sea, yendo al rodaje, estoy diciendo en el avión al rodaje, ¿eh? y cuando bajó llamó por ah, teléfono. Sí, sí, sí, llamó por teléfono y dijo, quiero que me contratéis para mañana a la tía esta. Y al día siguiente estaba cogiendo el avión para ya porque así mataba a dos pájaros de un tiro. Porque en, en Australia le estaban diciendo que contratar a alguien de Australia, ya que estaban grabando allí y todo eso. Y entonces la trató por eso y porque el avión en el avión, y dijo: Esta tía me puede cuadrar. Dijo: Pilla una famosa y encima de Australia. De Australia. Por, por salir en la portada de la revista, le, le tocó la peli. Claro. Pero. No lo sabía. ¿Ves? Claro. Didi. La película, digo, la película, yo también cuando fui a verla, la era un chaval, y a todos nos pasa lo mismo, ¿eh? éramos chavales que con otros ojos, puedes decir, cuño, pues estabas, y a todos nos pareció una gran mierda, ¿eh? incluso con ojos de niño, a todos nos pareció una gran mierda, tío, qué decisión de película. Pues, fue una. Ha sido eso. Un... Es un vibrador ahí. Este yo es, sí. que ser alguien con un móvil, ¿no? Sí. ¿Un móvil? móvil? vibrador. Quiero creer. ¿Qué, qué? Pero, pero es una gran mierda, Evil. ¿eh, pero la película costó 36 millones de dólares y a día de hoy, recaudo? a día de hoy lleva 136 recaudados y este último año generó medio millón de dólares. 136 millones. Pero que este pero porque último, porque es una mierda. película. <coughs> 2017. Pero que 2017 generó medio millón de dólares aún, eh. en copia física Blu-ray y... y esas cosas supongo, sí, y en 2019 y... se notará el pico de los que, que lo hemos visto nosotros cuatro, claro, claro, por supuesto o sea que ahí se compran al Blu-ray otro más pero es que esta película ya ha entrado en el círculo este de películas malas, o sea y de de, de que son pelis que sabes que son malas y entonces se siguen vendiendo porque la gente las sigue queriendo ver porque de lo malas que son Ya, y porque no, con el, con el tiempo. Claro. Y no. porque con el tiempo lo que hacemos es mitificar lo que dejamos. Claro, bueno, no. por, por eso estamos aquí, ¿no? Bueno, sí, claro. pues sí, a ver, o sea, es igual que. Seguramente okay. si tú vas hoy en día a la, a la Fnac, alguna copia en Blu-ray de la peli de Dragon Ball hay. Ya, porque, o sea, ¿por, ¿por qué se sigue vendiendo esa mierda? Porque la gente las compra, o sea, hay gente que, que le mola el cine ¿no? malo. Yo, pues yo creo que hasta, hasta Uwebol hubiera hecho una cosa mejor. ¿Seguro? Uf, ¡Hostias! Esos son palabras mayores, amigo. esas son <risa> palabras mayores. Pues yo creo que lo hubiera hecho mejor, ¿eh? A ver, yo cuando acabé de ver la película, esta última vez que la he visto, porque la había visto antes, la, he hecho, la han hecho en televisión española más de una vez, así suelta, Y, y la han echado... Quiero decir, es una película que es fácil acceder a ella. No, no está ahí por ahí perdida. Estuvo en Netflix ya, también. To, no, no, estuvo no, no, no, un así. tipo en Netflix también. Todos la hemos visto bueno, alguna vez así suelta en nuestra adolescencia o infancia, ¿verdad? Que la han echado alguna sí, bueno, vez. Sí. sí, sí. Lo que quiero decir... O la hemos alquilado, lo que la he visto, o hemos ido a posta a verla, ¿no? Ahora que sí, habéis sí, dicho sí. Lo, lo de Netflix, ahora que habéis dicho lo de Netflix, si algún oyente tiene interés en, en ver esta película y tal, está en Amazon Prime. Está ya en la Amazon la Prime. La vez que la vi, la vi en Amazon Prime. Claro. La ves por cuando, la ves por tal, pero que... Yo nunca me había fijado porque la peli es como... Tiene un argumento muy así, muy blandito, muy... Lo que tú dices, se basa en una cosa muy espuria, mete a todos los personajes así como con calzador y al principio de verla, de volver a verla, ya con un poco de pensamiento crítico, la estaba comparando mucho con eh, Dragon Ball Evolution. Fruito, Dragon, salvando la todas pia. las diferencias. No, es... no te molestes en verla, o sea... No, no, no, seguro Dragon que... Ball Evolution, lo único que tiene Dragon Ball es el título... Y no, los claro. nombres de los personajes que están colocados así al azar. Yo creo que te tiraban un, un dado y decían: A ver, a quién le ponemos bueno, este nombre. Y punto, bueno. porque no tiene nada que ver. Eh, yo pues al principio cosa, de... Sí. Una cosa que salió antes en la película de animación de Street Fighter. Creo eh, que sí. Creo que sí. Hombre, yo, es, que, es que me hizo una mira haber visto la película de animación. Claro, y después de ver ese películón de animación y luego ver la película de movie, pues. Es que. Es que no eh. me das. Esta bueno, estaba es muy eh, alto, no, la película de animación. No, no no lo sé si la de animación es... Eh, yo creo yo que yo creo que, no sé si es yo creo que nivel, primero ¿eh? estaba la de animación yo creo que estaba antes la de animación pero ya es que ya no, no. Pero pero si, no. si queréis un peliculón eh, no buscad de Street Fighter 2 la última batalla buscad solo la última batalla y os sale una película de que Dios viene a salvaros ¿Sí? sí. no salgo... ponlo ponlo en yo buscándola en YouTube puse la última batalla y me salió una peli de los comentarios eran... Gracias por la película, Jesús viene a salvarnos. Y Vamos cosas de sí, sí, sí, o sea, una película sí. esa, tío. Son películas religiosas. ¿no? Sí, búscala o sea. y verás. Eso sí queda miedo, pues lo, lo que le pasa a la película es que empieza siendo una especie de Dragon Ball Evolution y luego con el tiempo desarrolla y al final pasa por lo que le ha dicho un poco David. De manera un poco espuria, sí. todos los personajes acaban caracterizados como en el videojuego. Porque todos tienen algún muy, motivo algún por qué. Incluso Blanca Que con los mutajes no siento de ADN Se queda verde Y se le, le crece el pelo Es, poco, o sea, es un poco me, triste el cómo lo hacen Pero al final, me, me al final tiene parecido al, pro, al producto original No como por ejemplo a La de Super Mario que hablaremos de ella algún día Que no en ningún momento se parece al producto original no. Para nada Pero es entretenida, no, la... pero esa película entretenida, tío. Es, ¿Ves? Eso sí lo tiene. ¡No! <risa> no, no que a ver, a ver. Entretenida, no, a ver, para reírse va. un rato. A ver, por a lo ver, man, Por lo menos espectacular. Tranquilidad, a ver, va. <risa> la madre que lo parió. <risa> un, un, Decidme cada uno un esto de lo que pensáis de la peli así rapidillo, va. Y vamos a elegir el tema. Por ejemplo, empezamos por David, va. Eh, que, a ver a mí la película me parece una, una soberana una soberana mierda así de claro es eh, de decir que no o se la recordaba más mierda de lo que realmente es eh, la peli a ver en verdad es una peli hija de su época o sea es hija de su tiempo las coreografías son muy malas porque encima eh, las batallas son muy de enfoco primero al, al tío haciendo haciendo que, que marca los golpes, haciendo como que pega y luego al, hago el contraplano de al otro también haciendo los golpes, pero hay muy pocos combates que veas a los dos personajes en paralelo eh, pe peleándose, eso eso me pareció bastante malo. Pero bueno, pero es en la época veías las plays de acción y tampoco te creas que eran mucho más allá de esto, es ¿eh? o sea, la trama tampoco es esto, pero lo que pasa es que sí, que en referente al videojuego es una muy mala adaptación, eh, el guión es muy flojo, Eh, tiene algún destello, ¿no? Que dices, ay, hostia, qué, qué gracia, ¿no? Eh, o sea, yo qué sé, por ejemplo, me hizo mucha gracia el, el detalle de, de la campana grande de, de, que tiene Bison en el, de, en el centro de operaciones es que coño pinta esa campana ahí porque en la pantalla de Bison hay una puta campana sí, al final campana. y dices, ay, coño, ¿sabes? Sí, la que, tiene... que pretende, pretende asemejarse un poco, ¿no? Sí, ¿sabes? O sea, y quieres que no es una peli que a, vista a día de hoy Dices, hostias, es mala, pero joder, hace un esfuerzo. Eh, yo creo que alguien de, alguien de producción, alguien de producción de vez en cuando iba diciendo, poned esto aquí, poned esto aquí, que en sí. el fondo sabía lo que estaba haciendo, pero no acaba de, ¿sabes? Uh, sí, entonces, a ver, sí, o sea, está todo mal, está todo mal, pero no está todo lo mal que podría llegar a ser, por ejemplo, lo que es las cosas como <risa> <risa> es que siento ah, Pero yo, Mario Bros. Es yo, que Mario yo, Bro, es, es. Mario Bro, me Bueno, que... ya hablaremos de ella. Mario Bros. cuando toque, va. Ahora... Ya hablaremos de ella. Pero que bueno. si no, si nos va el podcast a 8 horas, sí, y, pero lo, bueno, y eh, los sindicatos eh, se nos echan al lo, cuello. Los ocupa con cabeza pequeña, mola Va, pues ah, eh, eh, Evil. Pa, pa, pasa otro. Pasa eh, evil, otro. tu resumen. Sí. Va. Mi resumen es que esta película fue la obra que inspiró a v a su carrera artística. General, ¿no? <risa> general. <risa> en general en general fue lo que inspiró no lo que fue a que decidiera dirigir de y tuchos eh, yo creo que es una película que bueno como dice un poco David es hija de su época pero en su época hubo películas que han envejecido o sea que han que ahora las puedes ver con un poco más de gusto en esta película lo que tiene es que se notaba que iba era una película para ese año Eh, vamos a pegar el pelotazo aquí, sale en videojuegos, vamos a sacarlo y envejece muy mal, tanto los efectos como el argumento, como la trama, todo. Y lo único que tiene un poco así de fanservice es al final, que todos salen caracterizados como su personaje del videojuego. El eh, saltito va, va final. La, el no saltito lo hace final cuando, cuando mira la Ay, cámara. Ah, eso, eso. Es, y ya eh, está, y poco más, poco más. Es una película que... Si te la dejas a medias, tampoco pasa nada. Sí. No como otras películas que son de esa época y han envejecido mal, que dices, coño, pero está bien verla hasta el final. ¿Ves que estás como...? Sí. Bueno, y muy... otra cosa, si veis el videojuego por ahí, eh, echarlo al fuego también. No hacer que no ¿no? Hace arcade. Sí, el, el videojuego de la película. Que sacaron sí. un videojuego ah, sí, de sí. la película. Eso igual, igual. Un videojuego de la película basado en un videojuego, ¿vale? meta metavideojuego. Sí, no sé. sí, eso es mejor sí. alejaros como, como de la peste Madre mía. Y pasamos a elegir el siguiente tema, va. <risa> bastante trillado este que ya. ya. Ya llevamos bastante rato. <risa> llevo bastante. Nah, una mía, <risa> pues el siguiente tema va a ser series. Vamos a ver qué nos sale. El 12. Matrimonio con hijos. Vale, mira, ya lo de la no recordaba ni que estuviera en la lista. Tenéis toda la serie en Amazon Prime. Yo no tengo Amazon Prime, pero sí una serie que veía bastante. Antes antes de la cena siempre lo veía. ese tío, ese, ese, ese, ¿eh? ese marido siempre con la cara amargada, una mujer que está buenísima, la hija está buena, está ahí todo el mundo y el tío siempre con una cara ahí de, de, de asco tío. Se he chillado. Y hasta aquí el programa porque tuvimos un problema de grabación y es imposible escucharlo bien. Así que ahora pondré una canción Del año en que salió la peli, a partir de ahora vamos a hacerlo así. Cada capítulo elegirá la canción, un componente del podcast. Ahora vamos a escuchar What's the Frequency, Kenneth, de Rem. Que es una canción que a mí me gusta mucho. Además la historia es una historia súper extraña porque la frase viene de un tío... que decía ser un viajero del tiempo. Si podéis, buscar la historia por internet, que vais a flipar. Y con esto me despido. Hasta el próximo programa. Gracias por escucharnos.